El jefe de bloque de concejales del PJ, Araldo Eleno, habló en Radio Cracia sobre la creación de Lemos. Aseguró que no se trata de trabas infundadas por parte del bloque. El problema está en que les han dado la información en forma retasada y que no pueden firmar un convenio de trabajo que desconocen. Es un tema que estamos analizando desde el bloque, realmente con una información reta, eh, retaseada, porque no nos ha llegado toda la información que esperábamos. Eh, nos llegó sí el proyecto de ordenanza con una nota, por supuesto, del señor Intendente, pero solamente respecto de la creación de del ente no así de la factibilidad económica no así del convenio colectivo de trabajo que, que va a regular a los empleados eh, del sector eh, yo anoche a última hora hablaba con con el uno de los dirigentes del gremio de CIPO, que, pidiéndole justamente que me alcanzara, que me facilitara la, la información del convenio que recién sobre las últimas horas de ayer la pudimos tener. Realmente es raro, ¿no? Porque entre, entre gallos y medianoche pretenden sacar esto curado y con tan poca información sobre la mesa, ¿no? nos olvidemos que eh, esto lo maneja el Ejecutivo Municipal ya de, creo que desde septiembre de 2016. Entonces realmente se tomaron eh, más de dos años para poder generar eh, la creación de este ente y pretenden sacarlo en menos de una semana. Nosotros no vamos a caer en esa irresponsabilidad realizarán jornadas de socialización del protocolo de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en la Universidad Nacional de La Pampa. Un grupo interdisciplinario formado por Alicia Corral y María Eugenia Gambuli de la Universidad de La Pampa, Andrea Vallejos de la Universidad de Lanús y Lorena Saletti de la Universidad de Córdoba, visitó el estudio de Radio Kermés e invitaron a participar del conversatorio para entender la problemática y construir una universidad más justa. Es Una convocatoria que hizo la Secretaría de Políticas Universitarias. Eh, donde invitó a las distintas universidades, las que tenían protocolos funcionando y las que no, si, eh, a presentar un proyecto para socializar los, los protocolos. Eh, bueno, tuvimos la suerte de ser elegidas, tuvimos que presentar un plan de trabajo y esto es el inicio del plan de trabajo que nosotros presentamos, que, fue, que está planteado de esta forma. Un evento de estas características como el que vamos a tener hoy Siete talleres que se van a desarrollar a lo largo del año. Es el mismo taller replicado en todas las unidades académicas. Un evento en noviembre del 2020 de las mismas características que este, viendo todo lo que se creció o todo lo que se hizo en este año que abarca el proyecto. Hoy a las siete y media en el aula siete, eh, les esperamos para el conversatorio abierto, socialización del protocolo de la Ulpam Nuestro compañero Cristian Acuña compartió su columna del portal InfoHuella.com con toda la actualidad del oeste pampeano. El sismo de Mendoza se sintió en las localidades oesteñas. Tembló el oeste de La Pampa en el día de ayer alrededor de las 20 y 10 horas. Se sintió un fuerte temblor en la vecina provincia de Mendoza. El epicentro fue en La Paz, muy cercano al límite con... San Luis, y en Santa Isabel, en Telén, aquí en Bíblica también hubo testimonio de gente que sintió eh, el temblor. En lo personal no, no lo sentí, uh -huh. pero sí hubo eh, bastantes personas que se expresaron en las redes sociales, en grupos de WhatsApp, que eh, habían sentido en ese, justo en ese minuto de las eh, 20 horas eh, el temblor, eh, que no tuvo eh, consecuencias eh, mayores radioquermes.com